Hoy podemos descansar y tener la seguridad de que Jesús es nuestra victoria y de que nuestros pecados han sido perdonados y de que no estamos simplemente en una religión, sino que hemos creído en el Dios vivo, en el cual es el único Dios verdadero en el cual se puede realmente descansar y saber que en Él hay perdón, pero también hay justicia, es el Dios que condena el pecado y Y odia el pecado que hay en nuestras vidas, pero es el Dios que también nos ama y ha provisto de una solución para nosotros, Jesús. Jesús es justicia, Jesús es amor, Jesús es el sacrificio por el cual hemos sido perdonados. Jesús en este día nos recuerda toda la gran obra de Jesús, toda la gran obra de Dios, el proyecto de establecer el reino sobre nosotros y es en especial en este tiempo en la iglesia. Te voy a mencionar entonces muy rápidamente eh, las nueve razones por las cuales creemos en la resurrección. Nueve razones, obviamente hay varias perspectivas que podemos abordar a la hora de estudiar la resurrección, pero yo hoy voy a hablarte de nueve razones que están conectadas con la Biblia directamente Para que pensemos en estos principios, en estas verdades que descubrimos de la palabra de Dios y que nos demuestran que realmente eh, lo de la resurrección no es algo improvisado, no es algo casual, sino que es algo determinante en los proyectos y el plan de Dios. La primera razón que te quiero recordar De por qué creemos en la resurrección Es porque fue profetizado en el Antiguo Testamento Aún antes de que naciera Jesús Isaías lo profetizó 700 años antes De que naciera Jesús Imagínate los 700 años Antes de que hubiera venido Jesús a la Tierra hubo un profeta que se llamó Isaías que declaró lo que Habría de hacer Jesús y su Misión en la tierra por eso Sorprendentemente podemos confiar que el obra de Jesús es así, pero el profeta Isaías no solamente nos habló de su nacimiento, nos habló de su obra de sacrificio, sino que también nos habló de la resurrección, porque la resurrección era la consumación del resultado de su ministerio, de su llamado, de su destino. Dice Isaías 53 versículos del 1 al 12, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca Y empieza a hablar de Jesucristo, empieza a Describir a Jesucristo, no hay Parecer en él ni hermosura Le veremos más sin atractivo Para que le deseemos Y sabemos que esto se refiere a este momento De sufrimiento, de dolor en que él estaba Siendo torturado, en el que él Estaba siendo golpeado, lacerado Y después dice eh, Despreciado y desechado Entre los hombres, varón de Dolores, experimentado en quebrar Y como que escondimos de él el rostro Lo cual quiere decir que le dimos la espalda Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó en nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Y por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Jesús el castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muchos hemos oído toda esta parte, pero continuamos la lectura en el versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido.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 Y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de mucho y orado por los transgresores En el versículo 10, quiero que fijes tus ojos allí cuando dice la Biblia Verá linaje, vivirá por las largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Y luego dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho La Biblia nos dice en estos versículos breves que Jesús no solamente moriría Sino que Jesús triunfaría en la misión para la cual la envió su Padre Lo envió a morir por nuestros pecados pero al ser el Hijo, el Cordero Perfecto Él resucitaría y Él estando vivo después de haber murido muerto Él se gozaría de ver el fruto de su aflicción, de su dolor y quedaría satisfecho El fruto de tu vida arrepentida a sus pies, el fruto de tu corazón a sus pies El fruto de transformación que ocurre cada día en nuestros corazones Es el gozo del corazón del Hijo de Dios quien decidió entregarse. Y el profeta Isaías no lo declara en el Antiguo Testamento aún antes de que Jesús hubiera nacido. Qué tremendo es Dios, que sabía la realidad que tenía que vivir su hijo y aun así tomaron la decisión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de entregarse en la misión de redimirnos, de comprarnos, de salvarnos. Así que en la resurrección de Jesús no solamente es algo que es contado en el Nuevo Testamento, sino que también es algo del Antiguo Testamento. Segunda segunda razón por la cual creemos en la resurrección, Jesús mismo predijo que Él resucitaría, Jesús mismo predijo y lo hizo con frecuencia que Él resucitaría. Jesús antes de morir estando en la tierra, caminando entre nosotros aquí en las calles de Palestina, de Jerusalén, de toda la tierra santa, allí en medio de todas sus predicaciones y enseñanzas con frecuencia, con frecuencia dentro de sus mensajes. Él mismo anunció que Él moriría, pero que Él también ¿qué? resucitaría. ¿Cómo no cree en la resurrección? Jesús sabía que moriría, Jesús sabía no sólo que moriría, sino que también resucitaría. Yo te voy a mencionar algunos pasajes en esta mañana para que tú los apuntes y solo los escuches, eh, pero apúntalos. Marcos 8, 31 y 32. Dice este pasaje y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho mal.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 Simplemente que yo he tomado unos pasajes de Marcos Y dice, he aquí subimos a Jerusalén Y el Hijo del Hombre será entregado A los principales sacerdotes y a los escribas Y le condenarán a muerte Y le entregarán a los gentiles Le azotarán y, y escupirán en él Y le matarán Mas al tercer día resucitará Así que Jesús mismo sabía no solamente que su misión había sido nacer para entregar su vida, para salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Jesús sabía que no solamente era el único medio para salvarnos y para establecer la plenitud del reino de Dios Sino que Jesús sabía que para que el éxito de su misión se cumpliera, Él debería resucitar No les sorprende la exactitud con la que habla Jesús diciendo con varias en varias veces, diciendo al tercer día no, Él no lo ha pillado de sorpresa, no es algo que ocurrió al azar, sino que Dios lo había predestinado desde antes de que Jesús naciera, que Él resucitaría el tercer día. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios, Él sabía, Él sabía. Qué bueno que si Jesús sabía que algo tan tremendo, tan imposible como una resurrección, nos parece algo inaudito, algo lejano de nuestra realidad a veces. ¿no? Cuando alguien muere, pensar que va a volver a vivir y más cuando pasan tres días, Nos parece más imposible, sin embargo él tenía la certeza de lo que se había declarado, de para qué había nacido él. ¿Sabes una cosa? Quiero decirte una cosa aquí, para lo que tú hayas nacido, cuando tú te entregas en las manos de Dios hay una certeza de que Dios quiere y puede cumplir y que nadie podrá estorbar esos propósitos de Dios para con tu vida si tú estás en las manos de Dios. Obviamente, si tú estás apartado de Dios y dices, pero Dios cumplirá su voluntad en mí, no necesariamente va a ocurrir. Pero si tú estás realmente entregado en Dios, pueden venir obstáculos, pueden venir vientos, pueden venir tormentas. Te digo, nada te podrá separar del amor de Dios, como nos dice Romanos, y lo hemos leído en estos días en el tiempo con Dios, que es en Cristo Jesús, en nuestra lectura bíblica. La tercera razón por la que creemos es, en la resurrección es porque Jesús murió en la cruz literalmente Jesús murió en la cruz literalmente Yo quiero decirte, y lo, lo expresaron en la obra de teatro Gracias a, a los chicos porque lo hicieron muy bien Que los que le crucificaron eran personas expertas Aquellos soldados romanos no eran personas inexpertas Que podían ser engañadas De hecho, si ustedes han visto las películas O han leído la Biblia o algo... De, de este relato sabrán que eh, llegaron en un momento donde les iban a quebrar las rodillas para que aquellas personas como tenían ellos por costumbre los romanos murieran más pronto porque al quebrar las rodillas automáticamente todo el peso del cuerpo caía sobre los brazos y es, y la agonía se hacía más intensa pero a la vez más rápida. Y por eso entonces empezaron a quebrarle los quebrarle la, eh, las rodillas a los otros dos ladrones, pero cuando llegaron a Jesús lo encontraron que estaba muerto y no le quebraron las rodillas. Y según nos dice la Biblia, no le quebraron las rodillas para que se cumpliese lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento por los profetas, que no quebrarían ni uno solo de sus huesos. Así que no solo era exacto en el sentido de decir que se cumpliría una verdad profética, sino que a la vez… Jesús estaba literalmente muerto. Algunos han dicho, no, es que Él no murió, Él se desmayó. Por eso te quiero decir, aquellos que le crucificaron tenían la responsabilidad de verificar que de solamente bajarían a estos hombres de la cruz en el momento en que hubieran muerto. Y su trabajo era... Eh, verificarlo y hacer toda una serie de pasos Para asegurarse de que realmente la persona había muerto Jesús en verdad murió en aquella cruz Pero no solamente murió en la cruz Sino que acuérdense las costumbres de la época Antes de meterlo en la tumba cuando bajaron el cuerpo Lo embalsamaban y lo envolvían en un sudario En una serie de vendas ¿Alguna vez alguno lo han escayolado, Le han escayolado el brazo, pues imagínate que escayola en todo tu cuerpo, incluyendo la cabeza. Y si estaba vivo el pobre, por decirlo de alguna manera, creo que de ahí ya… Si era que se había desmayado, como algunos han pretendido decir, Jesús solamente se desmayó y, o fingió y, y luego lo enterraron, pero luego fueron sus discípulos y movieron la piedra y lo sacaron y luego montaron toda una artimaña para decir que Jesús resucitó, pero realmente nunca resucitó. Pues eso es más más, eso sí es como se dice, increíble, más difícil de creer esa historia que la de la resurrección misma. Porque primero aquellos que le crucificaron eran expertos, segundo lo envolvieron en un sudario, en, en una especie como de escayola, en un manto, lo momificaron le, le, Se recuerda que por eso las mujeres iban a ir después al, al sepulcro a poner especias y perfumes porque saben que aquello pues empieza a oler mal después de que ha estado mucho tiempo en descomposición la tercera cosa que nos garantiza que Jesús estaba muerto literalmente Es que el lugar se cerró completamente Entonces no había ni siquiera entrada de aire Estuvo tres días allí y sin aire Otros dicen, bueno, es que Él se escapó de la tumba Dime, ¿cómo? Lo crucificaron, lo momificaron no, Estaba bajo toda la, la tortura que sufrió Y decir que tuvo la fuerza para montar toda una escena de, de, de fingir algo, créame eso es muy difícil. Le encerraron en la tumba y luego no había aire en el lugar, no había luz, no había comida. Sin embargo, sabemos literalmente que resucitó y que no estaba luego allí en la tumba porque Jesús sí murió. Sí murió literalmente No hay nadie que realmente eh, Sepa de historia en nuestro tiempo Que diga que Jesús no existió O que Jesús no murió es, es un hecho histórico Histórico, verídico Y como alguna vez enseñé aquí en la iglesia Hay hechos que se comprueban eh, Científicamente Pero hay otros hechos que no se comprueban Científicamente, sino históricamente Y lo que les da validez es el concepto Histórico y no el concepto eh, Científico uno puede decir, por ejemplo, nosotros los que somos de Latinoamérica sabemos lo que fue la conquista de los españoles, sabemos lo que fueron los libertadores de nuestros países y nosotros sabemos eso porque no lo han enseñado, porque la historia lo verifica. Bueno, entonces demuéstrame científicamente que ese libertador te libertó ese país. Son conceptos que no se comprenden desde esa perspectiva, sino de la perspectiva histórica, Y la validez de los datos históricos nos ratifica que eso realmente es así. Y con Jesús tenemos esa certeza, esa seguridad. Aún de los escritores no cristianos, por supuesto, tenemos referencia de todo lo que Jesús es y todo lo que hizo la iglesia también. Cuarta realidad, fue entonces, ¿por qué creemos en la resurrección? Cuarta cosa, porque fue enterrado en una tumba de un hombre rico conocido todos sabemos que hubo un discípulo que Jesús tuvo que dice la Biblia que era discípulo en secreto que se llamaba José de Arimatea y José de Arimatea cuando Jesús murió pidió el cuerpo y lo guardó la guardia fue enviada allá para asegurarse, para ayudar a José pero también para asegurarse de que los discípulos no fueran a robar el cuerpo porque así lo pidieron los judíos que se aseguraran de que estos discípulos de Jesús no fueran a robar el cuerpo, entonces Jesús fue enterrado en una tumba conocida no fue enterrado en cualquier fosa común, no fue enterrado y de pronto es que nos equivocamos donde fue que lo pusieron y por eso es que hay tal confusión, no, fue enterrado en una tumba de una persona importante de la ciudad de una persona que tenía una tumba de esas eh, especiales y, y, y no solamente esto sino que los mismos guardias fueron allí y, y eran testigos porque se dejó una guardia en la puerta de la tumba se selló con los sellos de seguridad que tenían los que ponía el emperador para asegurarse de que todo lo que se sellaba ahí eh, no podía ser quebrantado ese sello y el que lo quebrantara le podía costar la vida así que eh, hay una garantía tremenda de realmente que sabemos dónde fue enterrado y que y que hubo más testigos que no solamente los cristianos o los discípulos de hecho, es tan cierto lo de la piedra, que por eso dice Marcos 16, 3, que en Marcos 16, 3 nos muestra que las mujeres estaban preocupadas de que cuando fueran a, a tratar de poner las especies estaban preocupadas de quién les ayudaría a mover la piedra para poder entrar. ¿Por qué? Porque no era una piedra pequeña, era una piedra gigante que solamente muchos hombres fuertes serían capaces de removerla. Y todas estas cosas nos dan cada vez más como pistas y señales que yo creo que alegran el corazón que empiezan a despertar como un fuego que nos recuerdan que el Maestro está vivo que la tumba no puede retenerlo que nunca nada podrá retener ni frenar los propósitos ni los proyectos de Dios Dios es más grande que todas las cosas quinta razón por la que creemos lo creemos porque Lucas, que es doctor, nos relata que fue así, que Jesús realmente murió. Ahora, ¿por qué tiene validez? Si te va a leer lo que dice Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. Todos sabemos que expirar significa morir, ¿no? Se acabó todo, ¿no? expiró. Pero tiene validez porque Lucas es médico, mientras que otros escritores como Mateo, Marcos o Juan... Eh, tenían otros oficios, ¿verdad? Era recaudador de impuestos O Juan había sido pescador Y aunque tuvieran algún tipo de educación No eran doctores Nosotros notamos en el Evangelio de Lucas Que todo lo que él dice Él es muy detallista en, en muchos aspectos Pero en particular Lucas es muy detallista En su Evangelio en hablar todo lo que tiene que ver con enfermos Mientras que el otro solamente dice eh, Es una persona que estaba con una mano seca Él dice, estuvo enfermo con una mano seca por más de 38 años O la mujer que, que tenía el flujo de sangre Y tuvo flujo de sangre y gastó todo el dinero en los médicos Pero no pudieron curarla Él se fija en estos detalles que tienen que ver con las lesiones físicas Que tienen que ver con el estado físico de las personas Porque es desde su óptica de médico Él se fija en estos detalles Para que nosotros nos diga Lucas que Jesús expiró es como si tuviera un médico que está ahí atestiguando de la muerte de alguien Y nos da testimonio de que aquel que está ahí no se desmayó, sino que realmente murió Por eso es tan válido y tan importante este quinto eh, punto, quinto, quinta razón por la que nosotros creemos en la resurrección Porque Lucas, quien era doctor, eh, pudo... Atestiguar de este asunto O sea, en su, en su evangelio En su investigación Él hace un reportaje médico de la muerte de Jesús Y en su reportaje Él nos dice que Jesús literalmente Murió y por supuesto También resucitó, pero no podría Haber resurrección si no había muerte La resurrección solamente ocurre Cuando una persona ha muerto Completamente de hecho, hay algo que, que, que es importante notar y es que la resurrección de Jesús no se puede parecer a la de nadie. Si alguna persona, por ejemplo, está en un quirófano y muere y vuelve a la vida, eh, es como si vuelve a resucitar, ¿verdad? Estuvo, puede que haya estado muerto unos segundos y vuelve a la vida pero vuelve a esta misma vida bajo estas mismas condiciones y limitaciones de este cuerpo físico y va a volver a morir. De hecho, Jesús resucitó a Lázaro, un amigo suyo, que había estado ¿cuánto tiempo muerto? Cuatro días, ¿no? Y, y lo resucitó, se levantó y, y, de, y Lázaro siguió viviendo su vida común y corriente, pero luego llegó un día en el que Lázaro murió, como cualquier otro. Pero la resurrección de Jesús es diferente, ¿no? Porque Jesús es el primero de la resurrección eterna Y Jesús por eso su resurrección No es igual que la de los demás Cuando Jesús resucita, resucita con un cuerpo glorificado Por eso vemos que Jesús puede hacer cosas en la tierra Que antes no podía hacer Porque Jesús cuando estaba bajo sus limitaciones de ser humano No podía eh, traspasar en, en, en lugares No podía atravesar muros no podía hacer un montón de cosas, podía hacer milagros como todos nosotros por el poder del Espíritu de Dios, pero no podía usar su poder de Dios porque él estaba limitado por su humanidad. Sin embargo, cuando él es transformado en su cuerpo resucitado, aunque su cuerpo resucitado se parece en parte al humano, ya no es como este cuerpo humano, ya no tiene las limitaciones y él es el primero humano. Él es las primicias de la resurrección y de allí viene lo que nos enseña Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 cuando nos habla de la resurrección de todos los que creen en el Señor y Jesús es las primicias, es el primero de los resucitados y por eso cuando Él resucita dice que salen algunos de las tumbas y resucitan incluso los ven en las ciudades, ellos estaban a la espera de que el resucitado trajera la vida a aquellos que habían creído en Cristo. Antes de que Jesús viniera Por eso Jesús Tenía que hacer las cosas De la forma que las hizo Sexta razón es Las mujeres dijeron que Jesús está vivo eh, Hay algo muy interesante en este punto no Y es que el testimonio de una mujer No tiene mucha validez entre los judíos De eh, el testimonio que realmente tiene validez eh, es el de los varones, el de los hombres. Sin embargo, es interesante que Jesús a los a, la, a las primeras personas a quienes se les revela resucitado esa mujeres. Y siempre hemos notado que las mujeres tienen una sensibilidad y un corazón que se dispone más fácil para poder ver, para poder entregarse, para poder resistirse Menos a las cosas de Dios, tienen un corazón dispuesto y entregado. Entonces, los, los discípulos cuando escucharon lo que Jesús, a uh, lo que las mujeres dijeron, pensaron que estas mujeres se habían ido, ¿no? O sea, que están diciendo si Jesús está muerto? Entonces, Pedro decide ir y verificar y… A partir de este momento es cuando Jesús empieza a aparecerse vivo durante 40 días a diferentes personas y a diferentes grupos. Entonces, las primeras personas, ¿por qué ratificamos que que, el, que Jesús ha resucitado? Porque Jesús apareció vivo después de haber resucitado y a las primeras personas a las que se les apareció fue a unas mujeres. Pero lamentablemente por el hecho de ser mujeres en una cultura machista como la cultura judía ya hacemos una diferencia entre autoridad espiritual y machismo, ¿no? Creemos en autoridad espiritual, no creemos en el machismo. Pero era una cultura que tiene una mezcla de las dos cosas, la autoridad espiritual y el machismo. Así que el, el testimonio de las mujeres no tenía tanta validez. Era poderoso, pero algo más faltaba. Y por eso Jesús aparece durante los próximos 40 días a muchas personas más. Hay un, hay un pasaje que te lo quiero leer en primera de Corintios capítulo 5, versículos 3 al 7, que nos habla de a quiénes se les apareció Jesús estando resucitado. Dice porque primeramente se ha enseñado lo que sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas o sea a Pedro y después a los 12 Jesús apareció a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen es decir ya han muerto esto nos dice que Jesús no es, eh, podríamos decir que, que la resurrección de Jesús es solamente algo que pasó por la imaginación de un par de mujeres, que por estar tan, ¿cómo se dice?, atraídas por su fe, su confianza en Jesús, les pareció ver algo que no era real, como en un, en su alucinación, en sus deseos, en su emotividad, se autoengañaron y, y por eso ellas vieron algo que les pareció que era, pero no era. Jesús realmente no había resucitado. Entonces, podríamos decir, si hubiera sido solo el, el testimonio de dos personas, uno dice, bueno, puede ser que estén equivocadas, Pero luego dice que se apareció a Pedro, quien no había creído, a recuerda recordar que ellas le contan la historia a los discípulos y Pedro corre hasta la tumba para ver si es cierto y encuentra que no está y que lo están solamente eh, las lienzos, gracias, las sudarios, las vendas. Está solamente las vendas y entonces él se queda como en shock como ¿Qué habrá pasado? Él no sale diciendo, qué alegría el Señor ha resucitado. Él se devuelve diciendo, ¿qué pasó? Pero luego dice la Biblia que hay un encuentro donde Jesús se le revela a Pedro, Jesús se le aparece a Pedro y, y, y hay otro pasaje de la Biblia donde dice que Jesús restaura a Pedro en ese encuentro personal que ellos tienen. Jesús a partir de ese momento empieza a aparecer resucitado en varias ocasiones. Luego aparece a los 12 que están reunidos en la casa y, Y luego están llenos de gozo porque se dan cuenta que está vivo. Pero luego hay uno que se llama Tomás, ¿se acuerdan? Séptima séptima razón, eh, lo vio uno que se llama, un discípulo que se llama Tomás. ¿Han escuchado de Tomás? ¿Cierto? Tomás el incrédulo. Todos los discípulos creían en Jesús. Bueno, yo decía, ¿creían? Sí creían, pero también un poco creyeron porque lo vieron. ¿no? Porque no le creyeron tanto a las mujeres. Pudieron cuando entraron las primeras mujeres, María y las otras mujeres y, y contar la historia decir ellos, el Señor está vivo, no lo he visto Pero si ellas lo dicen, Él está vivo Y hey, ahora sí me acuerdo que el Señor dijo que Él resucitaría Uy, ¿dónde estará? Si, y si ustedes lo pudieron ver, nosotros también queremos verlo ¿A qué hora aparecerá aquí? Pero no los vemos así, los vemos llenos de dudas, de confusión Y en medio de sus dudas y confusión Jesús aparece a ellos la primera vez Pero en esa primera ocasión no está Tomás y Tomás, ellos le cuentan a Tomás la historia y Tomás dice yo no lo puedo creer, yo no lo vi, yo no estaba aquí aunque todos ustedes lo digan yo no puedo creerlo no y Tomás personifica aquellas personas que dicen creer en el Señor o creer en Dios pero que siempre están luchando con el tema de la razón, del intelecto de hasta no ver, hasta no tocar, yo no puedo comprobar, no puedo creer y Jesús que, que sabe esto y que yo creo que ama a Tomás Dios ama a todos los Tomases que existen y decide acercarse y a reaparecer a ellos cuando Tomás está y mientras yo me imagino a él ahí contando, a todos, yo no puedo creer eso no es posible, no sé que mientras está hablando y está aquí todos los discípulos, Jesús se le aparece aquí por detrás y todos están y él está ahí hablando, no yo no creo, eso no puede ser oye Tomás oye Tomás que estoy aquí no, no, espera Señor, que tú no estás. Y en ese momento es sorprendido, no y él, él ya cae en convicción, por supuesto, Jesús le empieza a decir, bueno, ven y mete tu mano aquí, ya que dices que hasta que no metas la mano aquí te te asegures de ver que yo tengo un agujero que atravesó de aquí aquí mi mano y que estoy vivo, que estuve muerto, pero que ahora estoy vivo, pues mete tu mano aquí para asegurarte de que estoy vivo. Eh, la Biblia no nos dice que lo hizo, la Biblia solo dice que caía ahí a sus pies y dice, Señor mío y Dios mío. O sea, y le dice, ¿por qué has visto crees? Más bien aventura a los que creen sin haber visto. Entonces Tomás cree después de haber visto. Tomás representa entonces a las personas que dudan hasta ver. Pero eso es bueno, que en la Biblia haya un relato como el de Tomás porque nos muestra como que los discípulos no eran simplemente personas ingenuas, crédulas, que creyeron a la primera, que eran como… ¿saben lo que quiero decir? no Como que son personas que ni siquiera cuestionan, no usan su inteligencia y entonces todos son como unos, no sé, como catalogarlo, fanáticos religiosos. Son personas demasiado crédulas, son personas demasiado bonachonas, capaces de creer cualquier cosa que les metan, pero… Eh, pero no vemos así ¿no? yo creo que los discípulos del, del siglo XXI tampoco somos así que hemos creído en Jesús porque lo que hemos visto lo que hemos oído, como dice Juan lo que hemos palpado, no hemos visto a Jesús con nuestros ojos, por supuesto ya no vivimos en la generación de Jesús, ya sabemos que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, por eso no lo vemos caminando aquí entre nosotros, Él ascendió y Él envió al Espíritu Santo que está en medio de nosotros, el cual le reemplaza a Él, porque Jesús mora en nosotros por su Espíritu en aquellos que decidimos darle nuestra vida como Señor Pero hay personas hay cristianos que son como Tomás que a pesar de haber creído en el señor eh, siempre tienen sus luchas no y, y los siempre hay discípulos que tienen luchas no eh, le dice este este Tomás también eh, y otros discípulos que decían señor pero cómo puede ser esto no eh, que siempre surgen estas dudas no y eh, pero ¿dónde vamos? no sabemos a dónde vas, dice, y no sabemos a dónde vas, ¿cómo cómo vamos a saber el camino? Le dicen en Juan 14, 15, le dicen los discípulos a Jesús, no o sea, le pregunta a uno de sus discípulos a Jesús, diciéndole, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús les acaba de decir, y luego es cuando les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino no es por mí, pero el Señor les dice, yo ya ustedes saben a dónde voy, y ellos dicen, pero Señor, no tenemos ni idea de dónde vas, como nosotros no somos adivinos. ¿Cómo nos vas a decir que ya sabemos a dónde vas? Es falta de entendimiento espiritual que a veces nos falta, ¿no? Aunque hay tomases, también hay voz de Dios. También hay una señal de Dios que nos dice que Jesús resucitó. Es interesante pensar también en la octava razón, ya estoy terminando, me quedan dos, que uno de los hermanos en la carne de Jesús, es decir, hermano físico de Jesús, ¿cómo? Eh, se convirtió en un discípulo y también le adoró. Primera de Corintios 15, 7, ustedes? después de esto se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles en Primera de Corintios 15, 7. Santiago era, no se refiere aquí al hermano de Juan, sino a Santiago que era el hermano de Jesús, porque a pesar de que aunque hay algunas... Eh, Eh, temas doctrinales teológicos católicos Que traten de decir que María no tuvo más hijos La verdad es que es tratar de negar, tapar el sol con un dedo porque, porque en la Biblia misma se nos relata Que María era virgen para concebir a Jesús, el Hijo de Dios Pero una vez que María concibió a Jesús, el Hijo de Dios María se casó con José, José fue su marido Tuvieron una familia, tuvieron más hermanos La Biblia nos dice que tuvo hermanos y tuvo hermanas pero Jesús era único porque Él era el Hijo de Dios, Eso es, no hay ninguna discusión. Jesús era mucho más que el Hijo de María y además no era Hijo de José, literalmente, era Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Sin embargo, en la tierra sí si tuvo médicos hermanos, ¿verdad?, por parte de su madre María, todos los hijos que tuvieron María y José eran hermanos de Jesús y uno de ellos, su hermano, que le seguía se llamaba Santiago y Santiago que al principio sus hermanos no creían en él, ¿se acuerda que la Biblia dice que no creían en él cuando él empezó su ministerio? Sin embargo luego su hermano Santiago se vuelve al Señor y no solamente ya no lo ve a Jesús como su hermano, sino que lo ve a Jesús como su Dios sus señores, es tremendo pensarlo, es pensar que si alguien de la misma familia logra reconocer la grandeza la diferencia que hay entre él y la, que, y la que tengo yo tú eres diferente a mí, tú no eres como yo, aunque Dios aunque Dios le plació ponerte en nuestra familia y usar a nuestra familia como el canal de bendición para la, la humanidad entera, tú jamás serás como nosotros tú eres único Y, y lo logra descubrir Santiago y, y Santiago, es muy lindo en este versículo que dice que el Señor se le revela a Santiago y Santiago también lo ve resucitado. Y por último, lo ve Pablo, Hechos capítulo 9, ya no nos da tiempo de leer toda la historia, pero Pablo que fue uno de los más acérrimos perseguidores de la iglesia del Señor… Y que odiaba a los cristianos, no porque odiara a las personas, sino porque era celoso de la verdadera fe, de la verdadera doctrina, él amaba a Dios. Él creía que los judíos eran los únicos que tenían la verdad y que esos cristianos estaban pervirtiendo la verdad del único Dios verdadero. Estaban declarando que un profeta falso que se llamaba, llamaba Jesús, ahora era Dios Y que había muerto y que había resucitado y eso lo enardecía él, así que él los persiguió. Luego en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, la primera vez que lo relata en el libro de los Hechos. Y él cuenta cómo vino un resplandor del cielo, se oyó una voz, cayó a tierra y la voz del cielo que le dice... Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? así Allí Jesús ya no se aparece con su cuerpo físico porque Jesús ya ha ascendido a los cielos después de que se le reveló a los apóstoles y los llevó al monte y allí los comisionó y Él ascendió y en medio de los ángeles que lo llevaban hacia el cielo los, los discípulos quedan en la tierra con la misión de ser la iglesia de Jesús y Jesús ya está en los cielos Pero Jesús sigue manifestándose desde los cielos, desde aquel entonces hasta el día de hoy Y Él sigue manifestándose el día de hoy con poder, con señales Porque Él es real, el mismo ayer y hoy por los siglos Y hoy se manifiesta, ese día se manifestó a Pablo Desde los cielos se oyó una voz, una luz que habló Él quedó ciego en aquel camino, no sabía ni qué hacer Los hombres que andaban con él lo tomaron de la mano Lo llevaron hasta la ciudad y entrando allí Se sentó y él se puso a orar, a ayunar Y había descubierto que este Jesús a quien él tanto había odiado Y que él creía que era un falso profeta que había muerto Estaba vivo ¿No les parece una gran evidencia que una de las personas que menos ha creído, que de hecho no solo no ha creído sino que ha caído en dirección contraria para exterminar con todos estos cristianos, ahora de repente tiene una exper experiencia tan sobrenatural que Jesús se le aparece y a partir de ese momento Él dice yo soy ahora un discípulo. De hecho dice que una vez que Ananías entró en casa, le impuso las manos, recobró la vista, recibió el Espíritu Santo, fue bautizado y comió. ¿Lo pues qué hizo? Se fue a la sinagoga a predicar. Inmediatamente creyó en el Señor, se fue a buscar a sus hermanos los judíos a decirles, "Hermanos, hemos hecho mal y yo el primero. Jesús está vivo." Eso Pablo es una de las evidencias más grandes de la resurrección de de Jesús en el cristianismo alguien con una trayectoria tan eh, cruel tan radical y de repente verlo tan transformado ¿cuántos de nosotros no creíamos en Jesús? ¿cuántos de nosotros íbamos en la dirección contraria? sin embargo Jesús se nos apareció en el camino nos descubrimos que estaba vivo que Él no nos importaba a nosotros pero nosotros le importábamos a Él nos ha cambiado y Él sigue cambiando vidas y cambiando corazones este tiempo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí sentado yo tengo una certeza de algo y es que Jesús está vivo hoy Hemos leído la historia de Tomás Tomás dijo hasta que yo no vea Yo no voy a creer Lamentablemente muchos van a ver a Jesús Un día Después de morir Y ahí ya no podrán hacer nada Porque en, cuando uno ya traspasa La frontera de la muerte ya no puedes creer Las decisiones según la Biblia Según Dios Que marcan la eternidad se toman aquí en la tierra No cuando alguien como el rico y Lázaro dice dice estando allá me gustaría ahora cambiar ahora sí me quiero arrepentir ya no se puede porque toda la oportunidad no la da Dios aquí por eso no es, no, no es cuestión solo de venir a la iglesia no por eso digo Tomás como si viniera a la iglesia Tomás estaba con los discípulos sin embargo aún tenía este problema de no creer y tú puede que estés aquí hoy por primera vez y nunca has creído necesitas creer en Jesús Necesitas entregarle tu corazón, necesitas entregarle tu vida a partir de hoy. ¿Cómo se hace eso? Es una decisión personal, es más que una oración. Es una determinación de, de radical de, de entregar nuestras vidas. La mayoría de las personas que estamos aquí algún día la hemos hecho en un momento determinado en nuestra vida y tomamos la decisión no de venir a la iglesia porque nuestros padres vinieran a la iglesia o porque otros nos dijeron, sino porque nosotros decidimos. Que queríamos conocer a Jesús. Decidimos que no queríamos ser más como un Tomás que viene a la iglesia, pero eso no sirve para nada. Porque tal vez todos ven algo que yo no puedo ver, como le pasaba a Tomás. Y tú tal vez tienes hoy problemas como él, necesitas, necesitas creer, necesitas confiar necesitas transformación en tu vida porque un encuentro con el con el maestro realmente trae transformación a nuestras vidas. Te lo he mostrado en todos los casos. Santiago, el hermano de Jesús transformado, ya no Jesús no era más su hermano, Jesús era su Dios, su Señor. Tomás Señor mío y Dios mío, ya dejó de ser un incrédulo y se convirtió en un creyente con todo su corazón. Pedro, un hombre vacío y lleno de dudas después de haber fracasado. Jesús se le aparece, lo restaura y es transformado completamente. Pablo, un hombre cruel, radical, religioso y es transformado por un hombre de fe y realmente sacrificado. Y cambió su violencia por una entrega pacífica total al Evangelio transformación total lo que produce la resurrección de Jesús Jesús no vino a resucitar solamente para que eh, celebremos un domingo al año eso no sirve el Jesús resucitado ha de mostrarse resucitado para manifestar la gloria y el poder en nuestros corazones a nuestras vidas primero y luego al mundo entero que lo necesita allá afuera por eso Jesús manifiestate en esta mañana Jesús aunque en este tiempo ya no te vemos con nuestros ojos pero te veremos te veremos un día tal y como tú eres pero hoy podemos espiritualmente conectar contigo así como lo hizo Pablo en aquel camino que vio una luz, pero no te vio Señor, no vio un cuerpo, no vio una persona, solamente escuchó una voz y hoy Señor tú estás hablando, gracias Dios porque usas muchas voces para hablarnos, puedes hablar desde los cielos como puedes hablar desde desde este mensaje, de una manera estruendosa, de una manera simple y normal, pero siempre será tu voz llamándonos, acercarnos a ti y el Señor te está invitando a que te acerques a Él tú no importa si aún si estás viniendo a la iglesia y, y estás caminando con Dios el Señor te invita hoy a que te acerques más, más todavía el Señor te invita hoy a que te despojes de aquello que que te genere incertidumbre incredulidad y que puedas ver al Dios al Cristo resucitado y ver su victoria Porque si tú vuelves a pararte en este día, en la seguridad de que crees en un Cristo que está vivo, en un Cristo vencedor, tú vas a salir lleno en tu corazón a hablar a otros, a vivir, a dar a otros de lo que hay en Él. Jesús, gracias esta mañana por poder hablar de tu resurrección. Con libertad en España, Señor. Gracias por poder tener puertas abiertas en esta nación. Gracias porque hemos escuchado de otros lugares de la tierra donde no pueden hablar de esta resurrección con toda la libertad. Pero nosotros hoy nos sentimos libres, Señor. Te agradecemos, Señor, por el lugar donde nos has puesto y donde todavía tenemos grandes oportunidades para llevar a otros, Señor, el mensaje de vida, de amor, de esperanza que hay en ti para que muchos Tomases que están a nuestro alrededor puedan llegar a la fe y creer, para que muchos Cefas, Pedros, que están llenos, Señor, de luchas emocionales puedan tener un encuentro contigo, para que aquellos que vienen con incredulidad intelectual o incredulidad religiosa también puedan ser quebrantados y puestos a tus pies, Jesús, porque tú eres el Jesús que vino a transformar toda la realidad para llevarnos adelante, a tu reino. Gracias Jesús por bendecirnos este día y por estar entre nosotros y manifestarte de tantas formas gloriosas y maravillosas. A ti la gloria y a ti el honor por los siglos de los siglos, Señor.